Yo, la verdad, que estoy con el mamá me ¿no? preocupa. Ay, me dijo, bueno, mi hija, si te animas, criarlo... Eh, que no me conformes? Sí, yo te dejo